El refugio de las mascotas Juan Hansen nos cuenta sobre los animales que buscan ser adoptados y los cuidados para los mejores amigos del hombre Todos los martes a las 10 y media El refugio de las mascotas Muy bien, estamos en el refugio de las mascotas Buen día, Juan y ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo pasaste el fin de...? Bien. ¿Tranquilo? Sí. Perfecto. Bueno, Juan Hansen viene como cada martes, 10 y media, un poquito, un poquito después, más o menos por ahí, viene a, a hablarnos, en este caso, de las mascotas, de los rescates, de las adopciones, de los cuidados, al mejor sí. a, bueno, mejor amigo del hombre, estamos hablando del perro, pero también de los gatos. Claro. Porque, sí. bueno, tenemos ambos animales, ¿no? Sí. sí. Bueno, Juan, ¿y qué nos traes para hoy? ¿Qué, qué tenemos? ¿El kilófano móvil? Bien. Bien. Permite hasta el 14 de septiembre en las calles Maudío, Ollín, el barrio, como barrio, IPPB, o sea. barrio IPPB, ahí va a estar entonces el quirófano móvil, también lo conocen como barrio Sati, te tiro el dato por si no sabías si algún día escuchas barrio Sati, bueno, es el barrio IPPB, ahí se va a encontrar hasta el 14 de junio de septiembre. Bien, hasta el 14 de septiembre. Turnos de 9 de la mañana hasta los 12, mamá. Bien. Y después a de la tarde se realizan sí. las, la, sí. las castraciones. Perfecto. Sí. Para para -dos, pa dos, gato y gato. Sí. Bien, bien. ¿Viste qué difícil es conseguir gatos? No hay... Como que lo, los castran a las hembras tan rápido. Que está bueno eso. Que está buenísimo. No, no. Pero no hay... El otro día estábamos buscando para adoptar y no... No hay nadie. La protectora ni lo menos tiene un gato para adaptar, sí. Pero eh, vuelan. Es increíblemente... ¿Viste lo rápido que, sí, que sí, consiguen? Sí. Eh, hay que decirlo. El, para el gato es más fácil por ahí conseguir una familia que para el perro. Eh, quizás sí. por una, varias cuestiones de, de espacio, ¿no? Es, sí, el gato sí. necesita menos eh, menos espacio que, que un perro. Sí, tampoco lo dan por eso nomás. Porque quieren. Sino porque a veces tienen ratas o hay algún bicho que Ah, no también, quiera. Sí. Te, y, para control de plagas te viene genial no que macana si te si el gato que, que te te, adoptaste, que adoptaste no. es un vago que está todo el día echado durmiendo Esto decir ah, yo traje el gato para que me controle las lauchas y, y no está echado durmiendo esforzándose por respirar sí. así que bueno Juani que más tenemos para compartir eh, el municipio de Irma ya de Cordeo el cóndor bien castando y vacunando a los pardos eh Con antirabica, vacunas y castaciones Bien 14 animales fueron castrados y vacunados en total Perfecto, esto en el balneario El cóndor, Con en la boca ¿Sí? eh, eh, bueno Una de las medidas Del municipio para Mantener el control sí. de la población De los, de los perros y sí. de los gatos Perfecto eh, Juan, ¿y qué más? Cosas a tener en cuenta a la hora a adoptar Cosas a tener en cuenta A la hora De adoptar ¿Qué nos vas a contar? Eh, ¿Qué bueno, tenemos que tener en cuenta? A ver... Estable va a ocuparse de los problemas... O va a cocinar... O sea... Si rompe... O destruye... O destruye una parte... Sí... Es como que te tienes el cargo... Ya de las cosas que... Ni mal... Rompe paga... Algo así, ¿no? Eh, Bien... Per Bien... Perfecto... ¿Qué más? Eh, puede tener un lugar donde vivas... O sea... Una casa... Un lugar... Sí... A donde pueda el malestar. Seguro. Claro. ¿En una todaza, por ejemplo? No. no. No. El perro no es muy de departamento, ¿no? No. Va, hay algunas... que Hay gente que tiene perro en el departamento. Pero, pero no sé. yo... Yo... Si tuviera que vivir en un departamento... De, no, sí, no sé, en décimo piso... No sé si tendría perro. Se no, complicaría no, bastante. Mal, sí. Muy complicado. Bueno, ¿qué más? Eh no nada más perfecto cuidados entonces al momento de adoptar punto bueno número uno eh, un lugar físico ah, sí. no, no, no adoptarlo para dejarlo tirado en la calle sí, me... no tiene gracia sino y punto número 2 eh, bueno eh, puede estar donde pueda estar y, eh, amplio grande sí. son cuestiones bueno. que son cuestiones que la protectora mira a la hora de dar un, un perro en adopción sí, eso, sí. Sí. así que bueno juan y Eh, uh -huh. repasemos entonces quirófano móvil en el barrio IPPB uh -huh. bien después la municipalidad que estuvo haciendo eh, castraciones ¿no? sí el, el cóndor perfecto y los cuidados uh -huh. al uh -huh. momento de, de adoptar ¿algo más Juan y que quieras compartirnos? Uh -huh. perdón no. bien nos vamos entonces con Abel Pintos ¿vos le dijiste la canción? Sí. ¿te gusta? sí bien ¿te gusta el pinto obvio obvio que sí Esto es Abel Pintos, Cactus. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes con Juani, ¿sí? que va a venir con el refugio de las mascotas. Que nos, nos tenés la deuda de, de traer a las, eh, a las chicas de la protectora sí, otra vez para charlar. No, a ver cuándo pueden venir, eso sí. Bien, dale. Eh, a, a ver si pueden venir a, a tirar más más consejos y más recomendaciones claro. para el manejo, para el rescate de animales y te, bueno para la adopción también. Abel Pintos, Cactus. Nosotros volvemos en minutos con más información haciendo a toda radio.